No c o n o c e a n los piola,、eh, porque el que se hace el piola. Lauti, bass, bass.